con Historia Hace unos días disfrutaba muchísimo con la película Bohemian Rhapsody donde se narra cómo la banda Queen logró, no sin esfuerzo, el éxito mundial que se merecía Y tengo que confesar que me quedé ojiplática al descubrir a Mary Austin, la mujer más importante en la vida de Freddie Mercury. Me. Mary no solo fue su amiga incondicional durante su vida adulta, sino que fue su amor, su alma gemela, su cómplice. La persona a la que confió su última voluntad Depositar sus cenizas en un lugar secreto Un lugar que ambos conocían y que debía quedar sin desvelar Para que nadie lo profanara Mary cumplió el último deseo de su amado Freddy Y en la actualidad nadie conoce el paradero de los restos del líder de Queen Ni tan siquiera la pareja de Freddy Jim Hatton ...la persona con la que compartió los últimos años de su vida. ¿Pero quién era Mary? ¿Y por qué dejó una huella tan profunda en Freddy? Es lo que vamos a descubrir esta noche. Is the Is just in a no from en la película cuentan que Mary y Freddy tuvieron una especie de flechazo... Él se quedó mirándola y le dijo que le gustaba su chaqueta, a lo que ella respondió que en la tienda que trabajaba había muchas más. Él quedó en pasarse y después vino la primera cita. En cambio, hay otra versión en la que interviene otro miembro del grupo Queen. A estas alturas, Freddy ya era el nuevo cantante del grupo Smiles, nombre originario antes de convertirse definitivamente en Queen. Smile estaba formado por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el cantante Tim Staffel. Man, head, trigger, Freddy, que también había hecho sus pinitos cantando en otros grupos, era un fan de Smile y cuando vio que Staffel abandonaba al grupo para formar parte de otra banda, no dudó en ofrecerse. Pero vamos a retomar la historia de Mary. El grupo acudía con bastante frecuencia a Viva, la tienda en la que Mary trabajaba de dependienta. Era una tienda de moda londinense, muy frecuentada por estrellas de la música como Paul McCartney o Matt Jagger. Quien primero se fijó en ella fue Brian May y comenzaron a salir juntos, sí, Brian fue la primera pareja de Mary... A Freddy, la personalidad de Mary le gustó desde el primer momento Y le preguntó a Brian si iba en serio con ella porque, si no, quería probar él Brian le dejó el camino libre y Freddy no se lo pensó dos veces Por su parte, Mary estaba hipnotizada con la personalidad y presencia exótica de Freddy Jamás había conocido a nadie así y cuando le vi actuar en un concierto en el Alien College of Art la antigua escuela de arte donde había estudiado Freddy supo que iba a ser una auténtica estrella del rock que bien te mueves por el escenario que los metes a todos en el bolsillo no intuyes lo lejos que puedes llegar Mary nunca olvidará cómo la rodearon después de la actuación ...y ella discretamente se alejó... ...pensando que no tenía nada que hacer... ...con alguien que iba a ser famoso... ...pero Freddy, al darse cuenta... ...fue corriendo tras ella... ...y le preguntó que a dónde iba... ...ella respondió que a su casa... ...y él dejó a todos... ...por acompañarla. En ese instante, Mary se dio cuenta... ...que podía confiar en Freddy... ...que para él, era una persona importante... ...y se sintió feliz con ello. Me sentía muy segura con él... ...cuanto más le conocía, más le quería... ...tenía calidad como persona... ...lo cual creo que es muy raro hoy en día... ...algo que siempre fue muy constante... ...fue el amor. Ella tenía 19 años... ...y él 24. Al poco se fueron a vivir juntos... ...a un apartamento en Whiskessington, en Londres... Pagaban por una habitación 10 libras a la semana y compartían baño y cocina con otra pareja. Estaban acostumbrados a vivir sin grandes lujos ya que ambas familias eran de origen humilde. Los padres de Mary eran sordos y además de leer en los labios se comunicaban por el lenguaje de signos. Su padre se dedicaba a recortar papel pintado para especialistas en empapelar y su madre era ama de casa, al igual que la madre de Farrod Bulsara, el verdadero nombre de Freddy. La familia de Freddy eran de origen parsi e indio y sobre todo a su padre le costó muchísimo hacerse la idea que su hijo iba a dedicarse al mundo de la música. Cada vez que le veía vestir de forma extravagante para ir a los garitos de noche, se ponía enfermo. Pensaba que Freddy iba a echarse a perder. Con el tiempo se dio cuenta que su hijo era una auténtica estrella del rock y se sintió orgulloso. Mary vivió junto a Freddy el ascenso del grupo, el cambio de nombre a Queen, una idea que partió de Freddy. El comienzo de las giras. En la Navidad de 1973, Freddy le hizo un regalo que no olvidaría jamás. Le dio una caja grande y cuando la abrió había otra, más pequeña, y después otra más pequeña y otra y otra, era como las muñecas rusas hasta que finalmente en la más pequeña de todas encontró un anillo de jade era un escarabajo egipcio ella preguntó que dónde debía ponérselo y entonces él contestó que la mano izquierda después le pidió matrimonio ¿y qué contestó Mary? pues ella respondió que sí y cada vez eran más famosos la convivencia de la pareja era complicada porque continuamente les pedían actuar en más lugares y apenas se veían las ansiosas llamadas para saber el uno del otro se volvieron más frías y distantes Mary se estaba dando cuenta que pasaba algo Freddy no era tan cariñoso con ella como antes se mudaron a un nuevo apartamento en Holland Road y Mary decidió preguntarle qué pasaba Entonces Freddy fue sincero y le confesó que él había estado poniendo los cuernos, pero no con mujeres, sino con hombres Llevaba tiempo acudiendo a garitos de ambiente gay durante las giras, acompañado por Peter Freestone, uno de sus ayudantes personales, que era un gay declarado Freddy le confesó que creía que era bisexual, pero Mary lo tenía más claro y le contestó No Freddy, no eres bisexual, eres gay En otros medios se ha publicado que Freddy incluso tuvo una afer con otra mujer, una tal Bárbara Valentín, algo que no podemos corroborar. Lo curioso y llamativo del caso es que tras la gran salida del armario de Freddy, en vez de romperse la pareja con Mary y no volver a tratarse, pues resulta que ella pasó de ser su amor o su futura esposa a su mejor amiga, a ser su confidente. Ambos se querían tanto y confiaban tanto el uno en el otro... ...que no desearon separarse... ...sabían que nunca se harían daño a propósito. Tanto él como ella tuvieron muchas relaciones... Los novios y amantes de Mary se dieron cuenta... ...que jamás se separaría de Freddy... ...de hecho para ella... ...él siempre fue su auténtico amor... ...su amor eterno... ...y se trataban como un matrimonio... ...él la llamaba mi esposa. Freddy le compró una pequeña casa para tenerla cerca... ...de tal modo que desde la ventana de ambas viviendas... ...se podían ver... ...y cuando ella le necesitaba... ...él acudía... Y cuando él la necesitaba a ella, Mary lo dejaba todo para ayudarle. Freddy tenía clarísimo qué significaba Mary para él. Para mí fue un matrimonio. Creemos en uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podía reemplazar a Mary y es porque sencillamente es imposible. Mary era como una especie de talismán de Mercury Con ella acudía a los premios, a los homenajes Y por supuesto, era invitada a Viv en sus conciertos Somebody, Se sintió muy feliz y fue el padrino del primer hijo Que tuvo Mary con el empresario Press Carmeron Con el que tendría un segundo hijo Sin embargo, las relaciones de Mary no eran duraderas En 1985, Freddy comenzó una relación estable con Jim Hatton, a quien le tiró los tejos año y medio antes. Pero Hatton estaba en otra relación. Eso sí, el destino les volvió a unir y ya no se separaron hasta que Freddy falleció. los momentos más duros fue cuando Freddy comunicó a su gente, a los que más quería, que estaba enfermo de sida sus compañeros de Queen su familia, su pareja y por supuesto Mary, fueron los primeros A Freddy se lo comunicaron los médicos en 1987 y no quiso dejar la música hasta que su cuerpo le dijo, basta Necesita tiempo y si no me quedará tiempo Freddy fue arañando años, meses semanas, días de vida hasta que la enfermedad le ganó la cruda y cruel partida con una maldita neumonía Mary estuvo con él, junto a él cuidándole y dándole su amor como amiga y eterna esposa hasta que el 24 de noviembre de 1991, es aló su último aliento por tanto el próximo sábado se cumplirá el vigésimo séptimo aniversario de su muerte la sorpresa vino cuando se leyó su testamento la persona a la que dejaba su mayor fortuna y propiedad no era nadie de su familia no era su pareja Jim Hatton, sino que quiso dejar la cuantía más importante a su querido y eterno amor a Mary Austin, su musa, su compañera en la vida. Mary heredó la mansión de Freddy situada en Garden Lowe, valorada en 22,5 millones de euros de la época. Además, Le dejaba también la mitad de su fortuna y futuras ganancias por derechos de autor, inicialmente valorados en más de 9 millones de euros. Pero no todo fue fácil. Mary tuvo que pelear la herencia porque hubo familia y amigos que no estaban muy de acuerdo con la última voluntad del cantante. De hecho, la herencia se hizo efectiva después de varios pleitos a los ocho años de la muerte de Freddy. También le costó que Jean Hatton se fuera de la casa, porque la relación entre Merigi fue respetuosa en vía del cantante, pero no se llevaban demasiado bien. Además, muchos fans cuestionaron la decisión de Mercury. Creían que ella era una mera aprovechada que no pintaba nada en la vida del cantante y que no se merecía heredar nada. Freddy fue también muy generoso con sus padres y hermanas, dejándoles el 25% de su patrimonio a cada uno. A Jim Hatton, a su amado, le compró un terreno para que construyera una casa en Irlanda y le dejó ...500.000 libras. También dejó dinero... ...a su ayudante personal... ...Peter Friston... ...y a su cocinero... ...y a su chofer y guardaespaldas. Pero fijaros si confiaba en Mary... ...que además de la superherencia... ...que le dejó... ...le confió depositar sus cenizas... ...y en la actualidad... ...ella preside la fundación Fénix creada por Freddy en la lucha contra el SIDA. Fijaros la extrema confianza que depositó en ella. Freddy Mercury no solo se convirtió en una estrella del mundo de la música como había intuido Mary, sino que trascendió más allá, convirtiéndose en leyenda. Eres una leyenda, Freddy. Todos lo somos Mary lo pasó muy mal cuando Freddy murió Cayó en depresión Se sentía sola Para ella su familia eran sus hijos y Mercury Y a día de hoy sigue afirmando Yo tendría que haberme ido primero Hubiera preferido que fuese él quien tuviera que echarme de menos En lugar de tener yo que echarle de menos a él Mary gracias a lo que heredó dio a sus hijos una educación privilegiada en colegios privados y vive casi recluida en la mansión de Mercury. Y lo curioso es que no ha querido cambiar nada de la decoración. ¿Sabéis por qué? Porque cree que Freddy sigue junto a ella. Agradecer a mis compañeros Laura Gil y David Gavá su colaboración y deciros que... Mercury le dedicó una de las canciones de amor más bonitas de la historia de la música a Mary Austin. La canción es Love of My Life, canción que estamos escuchando y que resume lo que sentía por el eterno amor de su vida.